Cinco presuntos miembros de la ETA visitaron a guerrilleros colombianos presos en la cárcel de Alta Seguridad de Girón Santander. Los amigos de la ETA recientemente recibieron... ...el país. Ascapena es la plataforma utilizada por organizaciones terroristas para hacer viajes y relaciones. Diario ABC. Ascapena está buscando nuevos santuarios para que los terroristas busquen refugio. ¡Vamos! Kriminalizazioen gainetik, internazionalismoa aurrera. Urtarrilaren hogeita an Arratsaldeko bost aterdietan, manifestazio nazionala Bilboko harriagatik. Kriminalizazioari estop.